La Lupa, con Rosa Pérez. En turradio.com Hola, amigos, soy Rosa Pérez y os espero el seis de marzo en tu radio. .com. comienza la cuenta atrás.